Melisa. ¿cómo te va? Juan Pablo Bertolini te saluda hola, hola, por ahí hola, hay... ¿me escuchás? Ahora sí, ahora sí, ah, ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, Melisa, muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Te convocamos porque sabemos que sos parte de la Asamblea Permanente por el Río Colorado y que también estás laburando en tu militancia ambiental este, por la defensa de, bueno, de nuestros derechos y de nuestros recursos hídricos que pasan un momento de miércoles, eh, Melisa, si me permitís. El, el... Sí, ¿no es cierto? Digo, no, no necesariamente en la provincia de La Pampa o en, o en la cuenca del Colorado, que sería lo que nos aúna, sino prácticamente en todo el, en todo el planeta. Melisa, ¿cuáles han sido las actividades que están desarrollando, que han llevado adelante eh, últimamente? Bueno, sí, atendiendo esto que decís, a la, a la situación de desastre, de emergencia, podríamos decir, por la que están atravesando todos los ríos, de, de, toda, de todo el mundo y de la Argentina, el sábado pasado tuvimos un tercer encuentro de la red intercultural Defensa del Agua, que bueno, es esta red que se había conformado hace un tiempo con uh, distintos actores sociales y políticos de, de la cuenca del Desaguadero y del Río Colorado, y bueno, tuvimos que volver a encontrarnos esta, esta vez de forma virtual, no como lo veníamos haciendo lamentablemente por la pandemia, pero bueno, veíamos esta necesidad de reencontrarnos entendiendo que hay emergencias y urgencias en el territorio de cada uno de nosotros que tiene que ver con, con la crisis hídrica y de saqueo que estamos viendo, eh, los bienes comunes. Muy bien. Así que, bueno, tuvimos un reencuentro, decimos nosotros, este sábado que pasó... Y vamos a seguir en, en contacto permanente porque, bueno, ya digo, hay, hay situaciones de emergencia en las que estamos viviendo todos. ¿Qué fue lo que se planteó en este encuentro, Melissa, como, como central o más grave? Eh, el encuentro fue más que nada para reafirmar la unidad de los pueblos en defensa del medio ambiente del agua, eh, pronunciarnos como siempre contra la megaminería, contra el fracking o la fractura hidráulica, las mega represas. Y bueno, puntualmente lo que hablamos sí eh, fue de la construcción de Suelo del Viento, Muy que bien. es por ahí el punto en común que tenemos eh, los sanjuaninos, los mendocinos, los pampeanos, los rionegrinos, los neuquinos, y bueno, nos falta Buenos Aires, pero esperamos que se sume. Eh, la construcción sigue adelante, nosotros entendemos, reafirmamos, y vamos a seguir sosteniendo que la obra es irrealizable, no hay ningún motivo... Eh, verdadero para realizar esta obra en este momento y bueno, lo que solicitamos y exigimos es que se pare con cualquier movimiento que se piense hacer y que se haga urgentemente eh, nuevo estudio de impacto ambiental de toda la cuenca. Muy bien. ¿Esto que se, que se vuelva a hacer o que se haga? Eh, digo porque haga. por ahí había algunos estudios que se suponía eran de impacto ambiental, pero tampoco estaba garantizada eh, la calidad de dichos estudios. Sí, lo que, lo que está vigente es un estudio de impacto ambiental, pero hecho, digamos, in situ, en el lugar donde va a ser la construcción de portesuelo. Y el otro estudio de impacto ambiental eh, simula o se planteó como si fuera hecho en toda la cuenca, cuando en realidad que sabemos que no es así. Tiene falencias metodológicas, tiene falencias bibliográficas, se apela al uso de la bibliografía de los años 70, entonces ahí ya de entrada patinamos, hablando en criollo, porque no podemos pensar que el río Colorado, la cuenca del río Colorado, es la misma hora que hace 40 años atrás. Desde ahí eh, en adelante hay muchas problemáticas, eh, no fue realizado en toda la cuenca tampoco, llega hasta Casa de Piedra, o sea que, por ejemplo, la localidad donde yo estoy ahora, el Río Colorado, no está tenida en cuenta. Eh, entonces, bueno, lo que necesitamos, más allá de la existencia de esos estudios de impacto ambiental, es un nuevo estudio de impacto ambiental integral de toda la cuenca, desde donde comienza hasta donde termina el Río Colorado, y eso implica eh, las cuencas del Río Grande también. Muy bien. Eh, Melisa, la verdad es que hemos escuchado muchas veces que también desde estas mismas asambleas de tus compañeras y compañeros este, hemos escuchado que hay también una alerta sobre la actividad conocida como fracking eh, que está sirviendo para explotar eh, petróleo no convencional en la provincia de Neuquén y hace, se hace una interrelación ahí entre la posibilidad de, de, de, de contar con este, esta gran represa río arriba eh, y también de la posibilidad de usar ese agua dulce para aportarle a la explotación del fracking en, en Neuquén. ¿Esto está comprobado? ¿Es un comentario? ¿Es algo que debemos entender e ir este, masticando, reflexionando sobre esta posibilidad, Melisa? Eh, yo creo que... El tema de la hidrofractura y bueno, lo que popularmente le decimos el fracking es un tema que tiene que estar tenido en cuenta por todos nosotros. Es, eh, sea que se esté dando en el lugar donde vivimos o no. ¿Por qué? Por ejemplo, el, el, el boom lo que nosotros escuchamos mediáticamente tiene que ver con Vaca Muerta, que ya de por sí ocupa las cuencas de, del, río, del río Negro y del río Colorado. ¿sí? Ya se está utilizando agua. Agua potable, agua dulce, agua dulce. para hidrofractura, sí, Primero eso, o sea, ya se utiliza agua de cuencas o de ríos que ya se encuentran en crisis hídrica para eh, fractura hidráulica. Primero ese punto, ¿sí? que eso me parece que es importantísimo de tener en cuenta. Y otra, otro, otra cuestión de la realidad es que sí conocemos, y los compañeros mendocinos lo saben mejor que yo, que hay una necesidad de ampliación de, de esa cuenca, digamos, de, de ese proyecto que es Vaca Muerta hacia otras provincias. Entonces, si sí hablamos de, de intensificar el tipo de, de proyectos de, de fracking a otros lugares de Neuquén, a otros lugares de Río Negro y al sur de Mendoza, por ¿Y? lo que sí se entiende que se va a necesitar más agua y más energía que en este caso sería prove, o sea, sí proveída por... Por ejemplo, una represa como Portesuelo del Viento. Muy bien, muy bien. También incluye territorio pampeano. Hay una parte del suroeste pampeano que es parte de, claro, la, de sí. la formación Vaca Muerta. Así claro. que también en esta tierra está la posibilidad de que veamos llegar en algún momento la iniciativa de hacer fracking. Eh, hay, ¿Nos querés contar algo, eh, Melisa? ¿Vos estás informada de los problemas que genera el fracking? El, el fracking genera muchísimos problemas para las personas que viven en el lugar donde se realiza, pero también a los, a los que estamos más lejos, digamos. En, en el, el problema puntual que tienen las localidades donde se está realizando fracking, es, algunas, por ejemplo, eh, ya no existen, per, perdieron completamente su perfil productivo, como por ejemplo la ciudad de Allen, en Río Negro, en su momento era, se hacía la fiesta nacional de la pera, Era, era como una, una perla en el valle donde se producían las mejores frutas y ahora es una zona donde se hace fracking y donde los productores se han quedado sin su tierra y sin agua. Entonces, una de las principales problemáticas de fracking tiene que ver con eso, con el cambio de perfil productivo de los territorios y con el desplazamiento de esa población. Si un productor ya no tiene tierra para producir, se convierte en un desocupado y los desocupados terminan engrostando las villas o los, los asentamientos de emergencia de las ciudades más grandes. Y después eh, genera muchísimas problemáticas. En Sao Sol Bonito lo que se está viendo es prácticamente un sismo por día. Un sismo que los geógrafos y los especialistas saben y pueden afirmar que está asociado al fracking. No son de los sismos convencionales, por así decirlos o naturales, ¿sí?, Y otras problemáticas que, bueno, nos atañen a todos como, como argentinos, como renegrinos, como pampeanos es que se usa agua y energía. Agua y energía que necesitamos eh, se usa para, para fracking, que es una forma no tan eficiente sí, de producción de, de hidrocarburos. No estamos hablando de, de, del tipo de fractura convencional, o sea, de uso convencional de producción de petróleo e hidrocarburos. Eh, y bueno, de ahí, imagínate, esas causas ya podemos pensar muchísimas más, porque nuestros ríos se encuentran en crisis hídrica. No sí, sabemos sí. con qué agua vamos a tomar, con, o por ejemplo nosotros acá, con qué agua vamos a regar dentro de un mes. Pero sabemos que hay empresas que siguen usando agua dulce, agua de montaña, agua de la más pura que existe para eh, la hidrofractura. Muy bien, ahí están entonces este, los riesgos, los peligros que no son, este, no son un ideario, sino que son cosas que ya están ocurriendo. Nos lo cuenta quien es parte de la Asamblea Permanente por el Río Colorado, Melissa Ibáñez, que sos de. Nos recordás, ¿Le recordás a la audiencia de qué lugar hay? la Yo Pampa sí. te va a ubicar al toque? El Pampeano o ah. la Pampeana te ubican enseguida. Yo soy de, de la localidad de Río Colorado de la provincia de Río Negro, pero somos comarca con, con los vecinos de la Vela de provincia de La Pampa. Tal cual. Así que estoy en Río Colorado, pero, pero somos una comarca, nosotros funcionamos juntos con, con la Vela. Muy bien. En este, en este momento, Melisa, ¿cómo está el Colorado? ¿Vos lo, lo ves? ¿Tenés acceso al río seguido? ¿Pasás? Sí. ¿Lo van a estudiar, todo... digamos, para...? <risas> Yo vivo a dos cuadras del río, así que lo, lo veo pasar acá adelante de mi casa y lo veo también cuando cruzo a la vela y, y lo vemos todos cuando andamos por ahí y el río es, eh, no sé, ya no es el río Colorado. Eh, lo que vemos ahora es como una especie de canal, de canal ancho, que es lo que queda de agua que pasa. Después es toda una playa erosionada. Eh, donde se puede caminar y, y es terrible porque hay gente hasta que mete el auto adentro del, del cauce del río. Así que es, es bastante doloroso verlo porque ya no es el río Colorado. Este, ¿Meten el auto, Melissa como, <risa> como para ir a pasear? para Como hacer... para pasear, pasear hay, hay lugares donde hay tantos, hay tantos metros de, de costa hasta llegar al agua, entre 50 y 100 metros, Entonces la gente camina y después empezaron a andar en bicicleta y ahora hay algunos hasta que meten el auto o hacen asado en la cuenca del río Colorado. Eso no. lo pueden ver en los los videos o las imágenes que subimos en, en Facebook en nuestra asamblea. Bien, eh, pero sí claro. es bastante, la bastante, es que bastante lamentable porque este, justo te vas a disfrutar del río y te llevas el auto puesto hasta dentro del río. Bueno no. Y sí, como, como ahora no pueden poner la lancha por ahí. <risa> en el auto el tema... eh, una, la verdad que no sé ve río pero es, es lamentable la situación del río y nada la falta también de, de conciencia de entender que, que el cauce es fundamental para la vida de, de, del, del bioma de, de las flores y la fauna que no, no es una, una autopista eh, una nueva calle pero lamentablemente a veces la visión del río es esa como si fuera una calle ahora que no se para por ejemplo de la provincia de La Pampa y no un, un el río eh, que, el que da inicio a la Patagonia, digamos, propiamente dicho. Melisa, pues que, bueno, imaginamos eh, que en algún bueno. momento vamos a tener que hablar de esta otra arista que tiene la, que tiene la temática y que es este, cuál es la mirada de una buena parte de la sociedad, porque finalmente estamos hablando de que hay que generar conciencia, por un lado, de los problemas ambientales y de la búsqueda de, so de soluciones como parte de un todo, pero una buena parte de la sociedad eh, mira las cosas de una manera tan particular. Pa, vamos a sintetizar ahí, Melissa. No, sé si, no sé si me entendés, sí, este, que, sí. que lo vamos a tener que discutir en algún momento. Sí, eh, tal cual. Melisa, bueno, les, les saludamos ¿eh? el compromiso eh, y las iniciativas. Esperamos que son como una guardia permanente de lo que pasa alrededor del río Colorado y también nos aporta mucho vuestro, vuestro punto de vista. Eh, te estamos muy agradecidos ahora, Melisa, pero tenés el micrófono a disposición por si querés agregar algo que te parezca Importante. Yo, mientras tanto, sigo compartiendo en el Face este, algunas publicaciones eh, eh, adrede de esta conversación contigo, Meli. Eh, no, nada, agradecerles porque siempre están brindando este espacio. Nosotros, como todas las asambleas de toda la cuenca, no podemos acceder muchas veces, por decir nunca, a los medios. No, nunca llegamos a, a los grandes medios o a los medios hegemónicos que dominan eh, las provincias y naciones. Así que agradecidísima de que siempre eh, nos tengan en cuenta, no solamente a nosotros, sino a todas las asambleas, pueblos y actores sociales que, que defienden nuestros bienes. Así que nada, agradecerles nomás y estamos en contacto permanente. Buenísimo, buenísimo. Bárbaro y de nada por eso agradecimiento porque al final es nuestra esta pequeña tarea nada más, lo que hacemos. Este, y por supuesto vuelvo a la carga con más gracias para vos y tus compañeras y compañeros, Melisa. Ya eh, no te podés afar más de nuestra agenda. <ríe> ah, Muchas será, gracias. Espero que Saludos, será hasta pronto. Abrazo, eh. <ríe> Saludos, abrazos. Hasta luego. Ahí estaba Melisa Ivani Sorbellini